Eh, acá me decía Pablo Borso, 11 años qué programa, qué sé yo, gracias por la estadística de, de Barrali de Subrigen, eh, Pablo que realmente es llamativa ¿no? lo, lo, lo, los dos bases de obras que están teniendo, Fer ha levantado mucho su, su nivel a lo que venía jugando y Pepo está jugando en un muy buen nivel, ¿no? con, con unos números que son muy buenos, 20,6 20, de promedio en 5 partidos 61% en 2, 31% en tres. 3 rebotes, 4-4 asistencia, 5 dos faltas, 19 de valoración muy alto y su origen también con 12,3. Pero ahora vamos a hablar de lo que pasa en la Basketball Champions League porque también estamos en etapa de, de ventana de la eh, del nuevo torneo de la Basketball Champions League este, y Santiago justamente venís de ver la victoria del Instituto de Córdoba frente a Deportivo Valdivia 92-67 en... Y va a jugar san lorenzo almagro claro en este caso vamos a hablar con el entrenador de san lorenzo el ex instituto facundo River quien saludamos cómo está facundo buen mediodía para vos hola santiago hola fabián cómo le va todo bien todo bien todo bien vos cómo estás cómo está preparando el partido este cómo está el plantel para esta noche bien bien bien estamos bien venimos eh, de un buen partido Eh, el, el último partido que jugamos, jugamos muy bien y, y bueno y ahora hay que enfocarse en, en este torneo en, y, y, y bueno y hoy es un partido muy importante claro, porque con una victoria ya están adentro de la próxima fase ¿no? ese es el cálculo que hacen claro, claro, claro con un partido más ganado eh, clasificamos a la próxima instancia así que es un partido muy importante Bueno, ¿y qué viste de Moshi el día lunes contra Biwak? que te preocupó? Ya lo conocés por haberlo enfrentado en Brasil, y lo que había sido un partido durísimo que finalmente San Lorenzo pudo sacar adelante. Bueno, ¿viste algo nuevo de este equipo, ¿no? que esta vez no tiene a Borges ni a Joao Pedro? Bueno, eh, sí, pero tienen un pivote que no tenían. Es un equipo como, un equipo como la mayoría de los de Brasil, que tiene mucho tiros de 3 puntos. Entonces, bueno, tenemos que, que tener mucho cuidado en el, en, en el tiro de ellos y, y tratar de que no tengan espacio para tirar eh, o que tiren con bajo porcentaje, ¿no? Así que, bueno, eso es lo más importante defensivamente, es un equipo con mucho tiro de tres puntos, incluido los pibos, así que, así que bueno, eso es lo más destacado que tenemos Moya. Ah, me imagino que no, lo que más tranquilidad te da es que pudiste trabajar bastante tiempo con el equipo, ¿no?, del último partido hasta esta parte, y no habiendo jugado tal vez el primer partido de esta segunda ventana, te da ese margen para poder prepararlo bien. Sí, sí, sí, la última que el domingo, así que el domingo hasta hoy son cuatro días, ¿sí? Sí, sí, lo hemos preparado el partido, hemos tenido tiempo, eh, teniendo en cuenta la cantidad de partidos que hay en ambos torneos, eh, y bueno, estamos además, eh, ya jugamos contra ellos, ¿no? Así que ya nos enfrentamos un mes, así que sabemos contra team, contra quién vamos a jugar nos conocemos mucho más que que la primera que nos enfrentamos ¿no? ¿qué cosas no tienen que que cambiar si es que algo no tiene que cambiar eh, para poder volver a repetir un partido de las características similares en donde ustedes ganaron de visitante no entendí Javier perdóname te decía ¿qué cosas San Lorenzo no debe cambiar de las que ya hizo frente a a a Mollí Este, para poder más o menos eh, llevar adelante un partido similar eh, al que hicieron allá. y sí, bueno, eh, te repito, eh, tenemos que defender bien eh, a los jugadores perimetrales y a los pivots, sobre todo hay un jugador que juega de 4 de 5, Gruber, que tira muy bien de tres puntos y es el goleador del equipo. Eh, tenemos que tener ajustes defensivo ahí para, para evitar los tiros de tres puntos del, del, del pivo de, de, de Mokji. Y en ataque, es bueno, buscar buscar el mejor juego posible Buscar que nos pasemos la pelota Venimos venimos de un partido muy bueno en, en Mercedes eh, con, con un buen juego ofensivo y con, y con efectividad eh, Entonces, bueno, eh, siempre buscamos eso A veces sale, a veces no eh, Vamos a, a intentar jugar lo mejor que podamos Tenemos que defender bien eh, El partido de hoy tiene que ser un partido que nosotros nos desatemos defensivamente, eh, y, y bueno, vamos a intentarlo. Seguro, seguro. Estamos hablando con Facundo Míber, técnico de San Lorenzo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se hace para tratar de equilibrar, o cómo trabaja ¿no? un cuerpo técnico como para tratar de buscar el equilibrio no de un partido por ahí flojo como contra estudiante de Concordia, con muy bajo boleo a un muy buen partido contra un rival que es un par, que, que se ha armado para pelear arriba, visitante también este y, y, y dejar esa esa muy buena imagen que dejaron contra, contra comunicaciones, ¿no? porque imagino que estás en esa búsqueda ¿no? de desequilibrio Sí, sí, seguro, seguro, seguro a veces lo encontramos, a veces no hay eh, veces que jugamos mejor otras veces no, dentro del mismo partido dentro del mismo partido tenemos momentos de buen rendimiento y, y esto caemos así que bueno, estamos en esa búsqueda eh, tenemos un equipo largo ...de jugadores... ...entonces hay que ver... por eso las mejores rotaciones... Estoy ...en permanente búsqueda de... ...de lo ideal, ¿no?... ...o de lo mejor... pero lo ideal... ...es difícil la palabra ideal, ¿no?... ...de lo mejor... ...de qué que, que queda mejor... Eh, ...eh... ...tanto en el juego... ...como en las rotaciones... ...así que... ...eh... ...bueno, gracias a Dios... ...tenemos un equipo largo... ...con buenos jugadores... ...y... ...y bueno... ...y está en mí... ...eh... eh ...la rotación... Y, ...y ubicar a los jugadores... ...eh ubicar a los jugadores donde mejor rindan por ejemplo tenemos a Casparo que puede jugar de 4 o de 5 eh, y y cuando, y cuando va de, a ver si lo pongo a mata de 4 entonces bueno tenemos tenemos eh, múltiples opciones y, y bueno y estamos buscando el equilibrio entre todo eso ¿no? ¿y hoy tenés todos a disposición? ¿juegan todos hoy? Hoy tenés todos a disposición, este equipo largo que, que cuenta San Lorenzo, hoy juegan todos, están todos prestos para el Perdóname, partido. Perdóname, Santiago, estoy en la calle no escucho bien. Te decía, Santiago, si hoy tenés todo el plantel completo. Sí, sí, sí, sí hoy están todos, están todos completos, están todos bien. Así que, eh, no, nos estamos en, en, en buenas condiciones y venimos de un gran partido, así que ojalá tengamos tengamos ese envión, ¿no? Aunque cada partido empieza de nuevo, ¿no? El 0 a 0 y... Y como dijiste vos, jugamos muy mal en Concordia y jugamos muy bien en Mercedes, ¿no? En el mismo viaje. Entonces, bueno, eh, estamos buscando un equilibrio, ¿no? Seguro, seguro, seguro. Facu, querido, no que tengan un buen juego esta noche y nada, lo mejor para, para el partido con, con Mogi, ¿eh? Gracias por los minutos. Dale, eh, hablamos cuando quieran. Un abrazo a los dos. Ahí está. Eh, técnico San Lorenzo Facundo Miller hablando y confirmando plantel completo para esta noche y no salirse del canon que, Sí, que, con que, la premisa que... de ganar para ya estar en la próxima instancia de esta Basketball Champions League. ¿Cómo continúa, cómo sigue, cómo está, cómo viene? Bueno, San Lorenzo ganó dos, los dos en condición de visitante, primero le había ganado a justamente al rival de esta noche, Moyo y Ascrues, después hizo lo propio en Montevideo y esa había sido la primera ventana, ¿no? En cuanto a este grupo, que es grupo A, Eh, venimos del triunfo 92-90 de Moshi contra Biguá, por eso la victoria de, de San Lorenzo lo pone en la próxima instancia porque después solamente le quedaría cerrar en casa contra el conjunto uruguayo.